Hoy te contaba que el sábado tuvimos el primer encuentro provincial de cooperativas de trabajo allí, alrededor de 20 cooperativas nos reunimos, somos bastante más, el doble, un poquito más, casi 50, 50 y pico pero bueno, logramos reunirnos en el sindicato de prensa Zonasura y en la calle Irigoyen para trabajar agendas comunes, para conocernos sobre todo, ¿no? Y yo te decía también ha nacido un sujeto político vamos a conversar un ratito con Adriana Suazo, ella es integrante de la cooperativa produciendo La Pampa. Muy buenos días, Adriana. Hola, ¿cómo estás? Con Cintia hablo, ¿verdad? Hablas con Cintia. ¿Cómo andas vos? Muy buenos días, muy bien. Bueno, eh, no, además, antes de que nada por ahí por un temita de introducción, eh, como decía recién, eh, la primera. Uh, te perdimos. Te perdemos un poquitito, no sé dónde estás parada, Adriana. Eh... Te perdemos, si querés cortamos y volvemos a retomar la conversación Sí, cortamos y volvemos a, a retomar la conversación Así podemos este, escucharnos bien, porque la radio si no se escucha bien La verdad, ahí está, a ver, ¿te tenemos? Adriana, estamos conversando o, o intentando conversar con Adriana Suazo Que es integrante de la cooperativa Produciendo la Pampa Adriana, andas por ahí? Aquí estoy Bien, ahí estás bien Eh, te escucho perfecto. Ahora, ¿qué impresión te quedó de este primer encuentro? No, la verdad que, primero, eh, bueno, yo creo por ahí que la, los compas que estamos eh, laburando desde las cooperativas, Valca la Redundancia, eh, siempre tenemos como esa predisposición a, qué sé yo, al tato menos, al charlar, a escuchar, que por ahí no pasan todos los espacios. Uh -huh. eh, es por ahí una observación personal, es eh, eh, Pero, eh, entonces, eh, partiendo de ese punto, eh, creo que fue una reunión eh, entretenida, eh, qué sé yo, se escuchó mucho, se dieron muchos puntos de vista, eh, por ahí, qué sé yo, aclarar que éramos, nos dividimos en comisiones, nos tocaba charlar sobre dos puntos en particular, de lo que se, por lo que se quería luchar, y terminamos en grupos totalmente diferentes, paseando por todos los 10 puntos sin saber básicamente cuáles eran. Así que, nada, no, la verdad que particularmente me pareció, eh, nada, clave para la lucha y genial. La verdad que me ha sido un espacio bárbaro de, de charla, de, de puestas en común de los de, del punto de cada uno de, como compañero y como colectiva, ¿no? Uh -huh. Contanos, Adriana, eh, bueno, ¿a qué se dedica Produciendo la Pampa? Bueno, la COPE tiene eh, más que nada eh, somos un grupo de personas que acompañamos, eh, damos dictamos charlas información de cómo llevar adelante un proyecto taller, un taller productivo, eh, se lo, eh, también eh, tenemos eh, damos charlas y información en género, o sea a la hora de se enseña cómo llevar adelante un, un emprendimiento, cómo Eh, buscar financiamiento, cómo formarlo, cómo llegado al momento que se logre que se empiece a producir, cómo buscar el cliente, y además que se los forman a las personas de género, y yo creo que eso hoy en día es clave, clave, para que eh, nada, que funcione desde una manera eh, inclusiva totalmente, ¿no? Tanto uh -huh. eh, eh, como los compas eh, de mujeres a hombres, de hombres a mujeres, con personas, eh, bueno, con toda la rama de la LGBT o más creo que es, no, no estoy muy mojada en el tema, pero... Eh, así que, nada, bueno, eh, explicar cómo formar un proyecto, cómo llevarlo adelante, cómo conseguir planteamientos. Eh, por ejemplo, desde mi parte yo conduzco la parte de producción avícola, pero están eh, mujeres emprendedoras que hacen parificados y pastas. Uh -huh. Después están eh, las chicas de la producción de conservas, Eh, está Líbero, creo que se llama, que es un grupo de los chicos que fabrican Abertura, la el PVC. Eh, nada, tenemos varios proyectos dentro. Uh -huh. Y Ustedes lo que hacen es formar este, las cooperativas, acompañar claro, la formación podemos... de la cooperativa. Exacto, eso es lo clave. Y después cada proyecto se queda, o sea, por lo menos no soy yo desde, claro. desde el Profesional Nicolán nos quedábamos que eh, impulsamos y eh, nada tratamos que la gente se sume y que le ponga ganas y que salga lo mejor posible, ¿no? Claro, claro. mejor luchándola como siempre, pero bueno, ahí va pues bueno. Che, y contame lo de la producción agrícola, ¿cómo, cómo va funcionando eso? Este, qué, qué es lo que comercializan. Bien. Bueno, la producción agrícola nosotros somos un grupo de seis familias, eh, yo conduco por ahí la parte logística, viste cómo Porque nada, se compra alimentos, se lleva, eh, funcionamos en, en, en la chacra, en eh, la calle de es el número, yo creo que es parte de Tuay. Uh -huh. eh, tenemos, eh, a, a, hoy en día estamos contando con eh, 450 eh, pollitos, pollos en total, de diferentes tiempos, lo criamos durante tres meses aproximadamente, o sea, más que nada lo dejamos llegar a un peso de 3 kilos, que es lo que busca por el cliente. Sí. Y nada, nos hacemos cargo de la faena y la venta de, de, de carne, de pollo sin hormonas totalmente natural. Eh, esto creo que también cabe destacar lo que no... O sea, no eh, cuidamos el medio ambiente, por decirlo de alguna manera, sí, claro. en una forma distinta de crianza. Eh, así que, bueno, nada... Eh, damos la opción a la persona que le interese de consumir una carne que no tenga ningún tipo de conservante ni hormona y que sea natural totalmente. ¿Y, y dónde lo comercializan? ¿Directo al cliente o en alguna no. carnicería? Eh, no, por ahora eh, lo estamos eh, directo al cliente por medio de redes sociales, de gente conocida, del boca a boca, ¿viste? Como, eh, como lo hace un pequeño productor desde claro. de la zona que ¿no? empezamos, la, la diferencia que bueno, Eh, nosotros acá eh, trabajamos de forma cooperativista eh, de hecho somos una cooperativa eh, pero eh, simplemente eso o sea, nosotros hacemos cargo de crianza y faena del animal eh, y después, bueno el boca a boca, las redes sociales eh, la gente que da los cursos en la cooper también nos ayuda eh, viste difundiendo por ahí en el momento de las charlas así que, bueno, nada básicamente por el momento nos estamos sosteniendo de eso Y por eso también quería tocar el tema de que nada, el, bueno, el, el encuentro del sábado, eh, en parte, todas las cooperativas tienen la gran problemática de que, del de la parte del financiamiento, ¿no? Uh -huh. Que tanto nos cuesta sostenernos en el tiempo. Y, y si bien, por ejemplo, nosotros hemos recibido eh, ayudas o por ahí, qué sé yo, especies de subsidios de la parte de, de la mano de Fabián Bruna, que creo que él. Eh, subsecretario de mutuales y cooperativas, claro, puede ser claro, claro. así. Sí, sí. Bien. Eh, pero no es lo que uno.. Por ejemplo, yo en mi caso estoy a nada de tener la aprobación de bromatología, pero me falta construir. Y es hoy en día construir nada. Es, es, es, es muchísimo. O sea, si bien no hay mucho para lo que ya tengo, pero para terminar es cuesta, cuesta, cuesta. Entonces creo que es punto por lo que se trata. Uh -huh. La Calmar, ¿no? Así es. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la, la, lo urgente que precisa la cooperativa Produciendo la Pampa? Bueno, nosotros por lo menos desde la parte de producción avícola, más que nada eh, el sello de aprobación de Claro. que me pide yo tengo la, el, el lugar donde faenamos eh, los animales, yo eh, tengo que hacer una sala de desinfección previo a la puerta donde se entra eh... Porque todo lo otro en realidad está en reglas, pero me falta el horario y esto, y bueno, nada, ah, financieramente hoy en día a nosotros como equiperos se nos hace lo porque bueno, eh, también eh, se nos complica mucho el hecho de intentar y ser protegido eh, en eh, el mercado, me explico por la forma de trabajar en la cooperativa, eh, obviamente es totalmente diferente a la parte especializada. Claro, claro. También es otro punto que nosotros, o sea, que el Estado nos vea a nosotros como empresa, porque si bien al trabajar en forma cooperativista y horizontal, no dejamos de ser una empresa, porque nada, tomamos la materia por uno, prima, la manufacturamos el producto y requerimos venderlo para poder seguir existiendo. Así es. Entonces, bueno, nada, eh, parte de todo lo que se habló el sábado de lo que se quiere lograr y ojalá que gracias, así que, que se pueda y yo lo vi particularmente desde el punto de vista eh, nada eh, recontra todos los compañeros convencidos del mismo punto uh -huh. y creo, uh -huh. creo creo creo creo que, que vamos a lograr cosas importantes a partir de esto. así es Adriana te agradecemos estos minutos con Radio Kermes no por favor gracias a ustedes la verdad que barba su trabajo me parece una genialidad y si me lo permiten me voy a pasar un chilito dale dale por eh, supuesto. Bueno nada desde producción de la pampa además de las conservas, panificados, pasta eh, particularmente mi mi producto vendemos pollos de campo como les decía carne 100% libre de hormonas, de conservantes, natural no se sé, dañe el medio ambiente, ambiente y bueno mi número es 2954 nueve por si a alguien le interesa se comunica conmigo, el envío es totalmente brutal. Perfecto. Genial. Eh, ahí lo vamos a publicar también en la página al, al teléfono, a tu teléfono. Gracias, Adriana. Dale. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Adriana Suazo, integrante de la cooperativa Produciendo la Pampa, producen conservas, producen este, pollos, ¿eh? tienen una producción avícola interesante. Eh, decía que también eh, son parte de los compañeros que hacen este, trabajos en aluminio, de la cooperativa Hornero, construcciones, porque uno de los puntos nodales de esta cooperativa es la formación de otras cooperativas. Bueno este también está bueno pensar esa raíz pedagógica que es un sistema de producción no solo de conocimiento sino también este de, de, de bien de bien de capital ya volvemos